Se viene la fiebre del oro. Yo tengo una novia que es flaquita, y para bailar es livianita. Ella mueve muy bien su cinturita, parece que se va a quebrar. ¡Qué bien baila mi flaquita, todos la quieren mirar. Oro y la tequila y su segundo baila, baila. disco. Tanto Busca oro en tu disquería.